de Liga Nacional, vamos a hablar del torneo nacional de ascenso, de lo que está ocurriendo, de toda la previa que has anticipado, pero aquí se va a jugar el uno de los grandes que propone el básquetbol de la Argentina hoy por la noche, Darío Matiza es uno de los jugadores más experimentados que tiene eh buscan el ascenso al torneo nacional de ascenso, bueno Darío, bienvenido uno contra uno radio, estamos con el Gallego Pérez en, en Radio Argentina y queríamos charlar un rato de del juego de hoy y cómo viene siendo la, la serie que están jugando con italiana, ¿Cómo está? Hola, qué tal, buen día, eh, ante todo un saludo para toda la gente que está escuchando la transmisión eh, la verdad que es una serie apasionante eh, desde el primer partido donde los dos primeros juegos acá en casa se dio un, un marco donde el primer partido sacamos una diferencia ellos la supieron supieron volver de 20 puntos y se cerró un juego apretado a, a nuestro favor el segundo tiempo el segundo partido fue al revés arrancaron ellos arriba Eh, lo supimos manejar la ansiedad, eh, supimos volver a la diferencia de 10 puntos local eh, lo terminamos ganando por la misma diferencia vamos allá en un partido donde arrancamos el primer cuarto ganando, jugando la idea nuestra y por un par de desconcentraciones nuestras nos fuimos del partido y bueno, fue creo que el partido más de diferencia más abultada para ellos que... que le marcaron una mínima lo dejaron en 67, algo extraño para ustedes porque está muy por encima de ese promedio Sí, sí, sí, fue en fue, eh, el, el playoff anterior nuestro, el tercer juego también fue creo, como el, el, el juego crítico nuestro, donde no sé si eh, relajación, nos cuesta notar nos cuesta el viaje, nos, nos costó nos costó el tercer juego, menos el, con Santa Rosa fuimos inteligentes y fuimos, lo ganamos y cerramos el playoff ahí eh, fue fue Yo hicieron 80 puntos, como, como hicieron siempre en, lo, en los dos juegos anteriores, pero nosotros no no, no, no, no no creo que no estuvimos a la altura de circunstancia eh, por desconcentraciones nuestras y, y bueno, eh, el cuarto juego creo que eso lo, lo mejoramos en un 100%, es más eh, el cuarto juego se jugó como queríamos nosotros faltando 18 segundos 16, ganamos por dos y, y creo que fallamos ahí en el cierre fuimos a presionar una pelota que lo teníamos que esperar le dimos dos libres lo empataron y bueno en suplementario de local eh, fue un, un cierre de tiros libres que además creo que el suplementario salió días a otro entonces eh, estuvo estuvo para mí realmente jugado por, de parte nuestra ese juego tuvimos acá los detalles eh, ¿no? nosotros en, en un en un detalle o dos no lo pudimos cerrar de local, de visitante, y bueno, ahora tenemos la posibilidad de, de, de un quinto juego de acá en casa. ¿Cómo pensás que se puede llegar a dar? El, el de esta noche va a ser el noveno contra Italiana a lo largo del año, porque compartieron la misma la, la, misma conferencia. Tal vez se especulaba, viendo rivales, que hoy acá podría llegar a estar Nicolás Avellaneda, que también es el camino, en manos de Italiana. ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo, lo diagramaron? ¿Qué pensaron? si sentís o creés eh, que, que puede llegar a haber alguna variación, alguna alternativa de lo que se viene mostrando a lo largo ya de ocho partidos eh, y cuatro seguidos en esta última semana y media. Mira, me parece que nos conocemos, nos conocemos por demás, eh, en ningún momento se nos cruzó que que en, en la fase regular que podíamos llegar a estar definiendo eh, el ascenso con con un con uno de nuestras zonas, sabíamos que Italiana iba a estar peleando arriba, pero capaz que quedaba en otro cruce, en en, en o, o, o en la parte de, de, de Salta, o de pero bueno, quedó de nuestro lado. Eh, y ya te digo, para mí va a ser de lo, el noveno partido, y para, para mí va a ser totalmente distinto de los otros. Es más, nosotros eh, creo que no tenemos que pensar en los ocho partidos que pasaron. Creo que tenemos que pensar en, en que hoy es... Jugamos a uno, vamos a, a ver qué pasa hoy, o sea, no, qué pasa, jugamos a, a un partido que, que, que, que no haya antecedente que no haya nada. Eh, eh, va a ser importantísimo creo que el arranque nuestro, creo que el arranque de, de un juego siempre marca mucho, y bueno, y obviamente los cierres, pero el arranque de un juego marcar tendencia, marcar que en nuestra casa eh, darle a entender a ellos que que están jugando de visitante como ellos nos hicieron hacer ver el, el tercer juego eh, eh, va a ser importante para para el marco de público porque hoy creo que va a estar cancha colmada, así que va a ser eh, muy muy lindo espectáculo para los árbitros va a ser también eh, da, mostrarle cómo se va a jugar como con creo que va a ser un juego no de, de friccionado sino que va a ser un juego de, de, de defensas duras de, de, de defender muy fuerte el aro y en ataque el que tenga más paciencia, el que sepa eh, aprovechar más las, las virtudes de equipo acá no lo gana uno solo, acá lo gana Eh, el equipo completo, los 12 jugadores las rotaciones, los tenis va a ser muy importante, veo oh, así importante todo va, va, va, va, va a ser un show espectacular El hecho de haber perdido solamente un solo partido en esta cancha, ¿le genera a usted un nivel de confianza distinto tal vez eh, a, a lo que pasó hace un par de días en Charata? Sí, sí eh. ¿Por qué además se genera esa racha de local tan importante que tiene? Nosotros eh, nos sentimos cómodos realmente en esta cancha, no, nos sienta bien, creo que, que le sentó bien al, al equipo. El, el partido que perdimos acá, que, que fue con, con Salada, eh, fue un partido de 100 puntos, 98-96 creo que perdimos. Eh, nos, nos sienta bien eh, defender nuestra casa, nos sienta bien eh, eh, hacer valer la localidad. Entonces creo que eh, cuando volvimos del cuarto juego estábamos muy dolidos eh teníamos la sensación de, de, de, de que lo podíamos haber cerrado y se nos escapó y ya el otro día cuando vinimos a entrenar creo que ya estábamos de nuevo tranquilos, vimos nuestra cancha, nuestro color, eh nuestra figura, nuestro sal y, y como que eh, hicimos ese click que hay que hacer después de porque acá no no hay tiempo para lamentarse, no hay tiempo para nada, acá hay que prepararse para lo que viene, no lo que ya pasó pasó, entonces cuando vimos todo eso creo que nos nos volvió la tranquilidad Y bueno, después entrenar acá, preparar el juego, nos, nos fue generando un grado de confianza cada vez más grande que, que, que creo que llegamos hoy a, a Punto Caramelo, diríamos, creo yo. Tenés que contar a la gente a partir de tu experiencia de haber transitado Liga, de haber estado en distintas ciudades y, y de hoy estar... Eh, en resistencia, en un club histórico que hace años que no que no piso una cancha de TNA, desde eh, de, de tu experiencia para contarle lo que es hoy el torneo federal y qué se podrán encontrar por la tele que nos, no, nos están escuchando a lo largo de la Argentina eh, ¿Qué le contarías desde tu experiencia? ¿Qué tipo de partido? ¿Cómo se juega en el torneo federal? Y tu experiencia también de aclimatarte una región tal vez a la que no estabas acostumbrado y a una categoría eh, diferente a la que a la que venía jugando históricamente Sí, sí eh, eh para aclarar mi mi, mi mi primera experiencia en el en el torneo federal yo venía a jugar bueno primero la A después el TNA y este año iba a jugar obviamente el TNA otra vez y si salía la A pero bueno me presentaron a este proyecto me pareció interesantísimo eh, por suerte no me costó adaptarme a la categoría eh, Pero pero una diferencia eh el el federal más friccionado más más duro después cuando se fue empezando a jugar los playos te encontrás con un equipo de Juan capaz más al vasque más, más técnico más como el Tna digamos eh, y bueno ahora estamos ante un equipo que, que juega al básque como nosotros y creo que lo hace eso hace que sea una una final tan apasionante y que bueno y que haya llegado a quinto cada uno ha a defender su su juego de local y bueno hoy nos encontramos ante ante un definitorio que ya te digo va a ser <ríe> estoy hablando y se me pone a pie de gallina porque eh, yo no veo la hora de que sea la hora del partido porque a, a, a mí como jugador eh, estar en, en estas situaciones es, es increíble, es una, una sensación espectacular y bueno, ojalá que, que se den las condiciones para que se den, como los que se vienen dando de, eh, la gente después de cada partido nos felicitaba porque más allá de cómo se jugó era un espectáculo para, para venir a ver el partido es un espectáculo porque estamos jugando realmente un busque y, y con mucho corazón que, que eso eh, a la hora de, de, de ir para adelante en los minutos finales te, te, te influye invitar a toda la gente eh, a, a, a ver esto que es la antesala de, de, de, del, del TNA que ya te digo A medida que fue pasando el torneo yo me, no, me, me fui dando cuenta que los equipos que, que iban para arriba son los que más se parecen, los que más juegan a y los que más... Eh... Vamos a Darío Mancilla y a Mati Traversa, eh, hablando del partido de esta noche entre Hindú, partido que va a ser televisado, ¿estás, estás ahí todavía Mati? en Uno Contra Uno Radio hablamos con Darío Mancilla, uno de los jugadores más experimentados que tiene sí. la el, el equipo local, Indú Club de Resistencia, que en esta cancha, donde estamos en este momento, y nos vamos a retirar porque ha llegado todo el plantel de la Asociación Italiana de Charata a realizar su entrenamiento, eh, desde ahora hasta las 13.15, 13.30 tienen el horario de, de, de entrenamiento los, los los chicos de Charata, se va a estar jugando,